La Zona Cero. Os prometo que el monográfico de esta noche es mmm, inusual, es mmm, rarísimo. Os vamos a hablar de un tipo llamado Waldo Sexton, que no tiene nada que ver con Camilo Sexton pero que de verdad que os va a entretener mucho lo que nos proponen eh, en esta madrugada Carlos Canares y Jesús Callejo, porque es la montaña de Gualdo, el fantasma de Gualdo. Eh, ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, semejante historia jamás la había escuchado, ¿eh? eh sí, la, la verdad que es rara, que eh? Es una cosa ignota para Es rara, sí, porque cuando hay, se habla de la montaña de Gualdo hay que hablar de la esmontaña montaña de Gualdo, también ahora contaremos por qué, sí. pero todo lo que generó... Este personaje ya excéntrico céntrico en vida Y mira tú por dónde En muerte también, ¿no? Porque hizo todo lo que pudo Desde la ultratumba Para, para que fuera reconocido Y para que esa montaña Pues tuviera por lo menos sí. Algún tipo de, ya digo, de reconocimiento No solo formal, sino también físico y Desde luego la historia es muy anómala Muy extraña, muy insólita poco conocida, ya por eso tanto Carlos como yo somos rastreadores ¿no? de este tipo de temas inverosímiles, porque dentro de los lugares encantados que hay en todo el planeta, este es de los menos conocidos, todavía hasta hace muy poco ha dado mucho que hablar, y estamos hablando de un lugar muy turístico, muy conocido, sí. como es Florida. O sea, que, pues fíjate. nada, que se quede la audiencia con este nombre. He dicho bien, Waldo Sexton sí sí, sí, sí, sí, Waldo Waldo Seston. Hola, Carlos Canales. Hola, ¿qué tal? Vamos al, al centro de Florida, ¿verdad? Sí, justo. Bueno, pero la famosa montaña Waldo, bueno, donde estaba la montaña Waldo y donde apareció el fantasma que no vamos a hablar está en el condado de Indian River. Eso está en la costa este, es decir, en el Atlántico, en la costa este de Florida, mm. justo en el centro, a unos 400 kilómetros al norte de Miami, camino de San Agustín, la... muy cerca de la Yuswan, que es la autopista que va desde Los Cayos hasta Nueva York. Bueno, vamos a decir que Carlos Canales ha comido allí. Sí, en el Waldo <risa> sí. Y Ha comido una hamburguesa de cangrejo rojo a Alaska. Una hamburguesa o sea... de cangrejo rojo, que eso debe estar bueno, ¿no? Eh, sí, sí, está buenísimo. Precioso. El sitio es precioso, pero le pusieron, ¿no? le pusieron mayonesa y queso. ¿O? No, no, no, lo puedes elegir, no hombre, no, lo puedes elegir tú si quieres, tiene unas salsillas que estaban muy bien uh -huh. La verdad es que no la, el Driftwood Resort, que es donde se encuentra, que es la antigua Driftwood Inc, que era una posada de los años 20 abrieron un restaurante que, que se llama, pues como nuestro protagonista, bueno. el Waldo's Restaurant, y que tiene toda una historia, porque, bueno, por lo que es famoso Waldo, aparte por ser un notable fantasma, pero fantasma no en el sentido, por <ríe> un chulo, aunque era un explorador, por lo visto, sí. bastante, bastante largón, pero vamos, pues, aparte de eso, eh, por lo que es famoso es porque... Intentó, es el hombre que, como se dice, construyó una montaña Construyó una montaña, el hombre que construyó una montaña Pues bueno, tiene mucho que ver con la Rosa de los Vientos Porque aquí ya sabéis que nuestra sintonía habitual Nuestra banda sonora sí, es ¿verdad? el inglés que subió una, una colina quería y bajó una montaña, montaña. Y, que yo tuve oportunidad de visitar la, la montañita en cuestión Allá en Gales Y es muy curiosa la, la historia pero, Y bueno. quería que contárselo una cosa para ambientar sí. a la audiencia Porque esto es especialmente llamativo eh, la, Jesús ha hablado de fantasmas, claro, esto es la historia de un fantasma Pero la historia de un fantasma en este lugar Es lo mismo que el shock que provocó Tiburón, que fue la primera película de terror a la luz del día y en pleno sol. Bueno, la, la zona es muy surfera, seguro. Claro, acuerdo, al lado, ¿no? sí está la de Sebastián Inlet, la cala de Sebastián, que es una de las principales playas del sur del mundo. Es un sitio conocidísimo. Waldo, bueno, bueno Berwick es una playa larguísima, esa estrella de arena blanca, preciosa. Al... Algunos datos sobre Vero Beach eh, eh, tiene además la famosa fábrica de avionetas Piper. Sí, las pipas, las, las, pipas, pipas. las avionetas pequeñitas de Estados Unidos se fabrican en Vero, está como he dicho en el condado de Indian River. Está tiene 17 17.000 habitantes. Sí, ¿no? unos 17.000, 18.000 habitantes, se llena mucho más en, en invierno, eh, no en verano, claro, sino cuando, en invierno. Cuando hay que ir. Y es famoso en Estados Unidos además, aparte por eh, por la Piper, Vamos a decir que es famoso por tres cosas, una de la cultura, una de lo que llamamos el mundo el mundo así del del deporte y el espectáculo y otra por la industria, la industria de la Hemos dicho, ¿lo has dicho, es la Piper mm. en, en la gaita, que es un, una, una marca aviones con un, tío, un nombre curioso. Avionetas gaita. Avionetas gaita, efectivamente. Luego, <risa> sí, que son de las más famosas del mundo, avionetas ligeras. Sí, Luego, es famoso desde el punto de vista de la antropología porque eh, en Vero en 1915 se encontró el denominado Hombre de Vero, que ahora está en el Museo de Historia Natural de Florida, en Tallahassee, en la capital que es un un caso curiosísimo porque es uno de los principales hallazgos de un de un vamos de un cuerpo humano antes de, de, vamos, de la época de la de la primera, de la glaciación, de la última glaciación, y eh, además uno de los primeros seres humanos que se encontraron los restos de esa época al sur de Wisconsin, que era la línea, la línea de lo, del Los hallazgos hasta el momento uh -huh. El hombre de Vero, bueno, pues es un es un ser humano, claro, obviamente Y se le relaciona con los habitantes que entran a en América Por el estrecho de Bering Bueno, pues eh, precisos apuntes sobre Vero Beach eh, para saber Y quedaba bien. eso, lo del surf ¿Eh? Y lo del surf Ah, que... bueno, y lo del deporte dicho Es que veranea, pasaban allí el invierno en el año 48 Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol baseball, ah. que, que lo convirtió en un lugar famosísimo Porque es un lugar, bueno, pues como hacen los equipos de fútbol en España o Bueno, alemanes o ingleses Que vienen a lo mejor a pasar el invierno unos días, pues no sea sé, A Mallorca uh -huh. o a Canarias Pues los eh, equipos americanos pues cuando es temporada pues hace lo mismo bueno pues eh, todo esto está muy bien pero Verovich no sería nada sí, sin Waldo, Waldo. <risa> que tampoco es de los ríos <risa> y eso que se es el condado ahí de River. exacto <risa> avionetas béisbol paleontología arqueología de todo ahí en Verovich pero sin Waldo esto no aquí claro. no, no hubiese llegado a la zona cero ¿Y dónde está Waldo? a ver ¿dónde está Waldo? ¿dónde está Waldo? a ver Jesús ¿qué sabemos de Waldo Sexton? ¿qué sabemos? A ver. <risa> sí. <risa> pues eh, no sabemos demasiado Pero lo suficiente como para eh, bueno, Tener las pistas necesarias Y saber por qué tuvo mm. Esa idea megalómana De crear su montaña Él nace en 1913 Y decide eh, En los años 60 vivir en Verovich, porque le parece que es un clima bonanciable un clima adecuado y sobre todo un lugar muy propicio para hacer sus inversiones económicas estamos hablando de un empresario y una de las primeras cosas que empieza a hacer es bueno, pues eh, desarrollar eh, la fruta la fruta cítrica en concreto coloca árboles y luego se dedica pues a exprimir esta fruta y a venderla Nunca me crea sus dicho. primeras sí sí crea sus primeras eh, fábricas en concreto relacionadas con esta fruta Eh, luego también crea una lechería, en fin, eh, se dedica a bastantes ocupaciones, tanto sí. empresariales. O Será el rey de la naranja y de la leche en Florida. Sí, sí, sí, sí, tenía una buena leche y tenía la una leche, buena naranja y, y limones. Entonces, bueno, se dedica un poco a todo este tipo de negocios, lo suficientes como para enriquecerse. Y se da cuenta, hace ya tiempo se había dado cuenta, pero ahora sí tenía los medios, que el lugar era muy llano. Y bueno, pues él pensaba, como excéntrico urbanizador de terrenos que era, pues decide que, que esa llaneza no va con su carácter ni tampoco con los habitantes de Verovich y... Decide crear una montaña. una montaña, más bien casi una colina, ¿no? no Yo ahora es... mismo me estoy imaginando a Dani De Vito con una guayabera, ¿verdad? Eh, <risa> <de amolando risa> <por allí. risa> apaleando tierra y cubriéndola y presionándola. mismo. Sí, sí sí sí porque yo creo que casi físicamente nos podría recordar un poco a esta persona así muy hiperactiva sí, sí. Eh, una persona pues ya muy eh, como te diría con un cierto carisma dentro de la población pero también con esa fama de excéntrico de una persona que que no se pues, no queda o por lo menos no, no se mitiga con ningún tipo de obstáculo que le pueda venir. Lo yo veo es que no es que es no es el modelo del americano este emprendedor prototipo el tipo que es, es constructor y llega a la conclusión de que como su pueblo es demasiado llano, la solución es construir una montaña y coge la fábrica. Por es tanto, que no tiene otra historia, por tanto, Danide, perdón. Eh, llegó a los 15 eh, metros, do, eh, eh, Seston, eh, que no está mal, llegó a los quince metros. Waldo Seston más eh, a fortuna a más a fortuna el... y a más a una montaña. Y quiere hacer una montaña. Quiere dejar su impronta. ¿eh? Quiere dejar su impronta. Sí, él quiere dejar como un testimonio de su presencia. De su paso por allí. Bueno, muy típico también de estos norteamericanos, ¿no? De los sí. nuevos ricos. Oye, se ponen unos cuernos en el morro del coche, la tapicería de vaca, ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué no una montaña? ¿Y por qué no una montaña? Entonces él piensa que es una buena contribución para, eh, para el pueblo. Y para él, porque de alguna forma es como tener un homenaje por parte de los ciudadanos. Así que empieza a construir esta montaña pues a base de los materiales que tiene por allí cerca, de tierra, de arena, de hierba. Y bueno, pues pasito a pasito y metro a metro llega hasta esos 15 metros. Eh, le talla unos escalones preciosos y al final, en la cima, ¿qué es lo que coloca? ¿Un monumento bueno, suyo? Pues no. Coloca tan solo un par de solitarias sillas en un pequeño jardín que sirve para contemplar el paisaje de Verovich desde esa cumbre. Desde, desde más esas... alto, desde bueno, bueno, eso está desde muy bien, porque es una forma de decir que, eh, que Waldo es el sí. personaje más elevado de Verovich. Sí, exactamente, y un poco y es verdad, a nivel popular ya se empezó a llamar la montaña de Waldo, es decir, claro. en lojería tampoco hay ningún monumento, pero que sí... Dos sillas. Dos sillas, dos sillas para ver el paisaje, para ver el ambiente, para respirar el aire puro a esos 15 metros de altura. Y así queda la cosa. Esto, bueno. esto es América pura, ¿eh? Esto es América pura. Oye, por América cierto, 15 hablando? metros es una montaña considerable, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, ¿eh? una sí, sí, sí la, más que, en un lugar tan lugar como En un lugar como ese, construir una montaña claro, quince, para nosotros es lo mejor. En, en la geografía que tenemos en España dice, bueno, 15 metros es una pequeña colina. Esto ocurrió en los años 60. Y esto estamos hablando de mediados de los años 60, en el año 63-64 cuando da por terminada esta, esta montaña. Así que él orgulloso, y no solo él, sino también un poco sus conciudadanos. Algunos lo veían con buenos ojos, otros con malos ojos, pero bueno, así queda la cosa hasta que él muere en el año 1969 a una venerable edad, ¿eh? porque no. estamos hablando de que este hombre eh, sí que tiene una longeva vida hasta los 82 años, porque él nace en, en 1913, y... Bueno, no, no, 56, 56, murió eh... claro, en el 69, sí 56 Entonces, años, sí, era... es verdad, es verdad. Pero se ha acabado es, pronto es, con él, ¿eh? Sí, había acabado ya, es verdad, que el dato que tenía aquí no lo había contrastado, es sí, cierto, no, sí, sí, con, con lo cual lo que hace es que... Eh, todo queda ahí, quedan sus hijos un poco como bueno, gestores de ese patrimonio, pero los hijos no piensan lo mismo que su padre. No estaban conformes, no con, estaban la, conformes con la montaña. Sí, sobre todo, una... hay un pequeño detalle. Él dona, está tan orgulloso de la montaña, que es donde viene luego el problema, aparentemente. Claro. Él está tan orgulloso de la montaña que ha construido que la dona al pueblo. Claro. Lo que pasa es que el pueblo, en vez de estar orgulloso de la montaña, lo que era un pitorreo <risa> absoluto, la montaña Waldo, porque... se convierte en sí, el objeto de mofa y burla. Supongo que habría tortas de... por ver Exacto. quién ocupaba las dos sillas, ¿no? No, y sobre todo, bueno, se convierte en el lugar de eso, de mofa y burla, de, de, de, de, de, la, de toda la historia de Waldo. Con lo cual, todo lo que había hecho Waldo, honorable interesante, y pues, fruto de su esfuerzo y su trabajo se le convierte, es decir, se le vuelve hacia atrás como un boomerang que hubiera lanzado porque decir, no solamente no están admirando su maravillosa uh -huh. montaña sino que encima se mueren de risa que es clave Total, entonces, que Waldo se nos va a, claro, o, a otro plano existencial es. en el 69 y en es el 72 montaña, Bueno, pues viene el gran cambio no, Y pero, es perdón, que... Perdona, perdona, que estaba viendo un poco cotejando sí, mis datos y sí. sí, que muere a los 82 años Lo que le... pasa es que él llega en 1913 Ah, te he visto ahí sumando No, no, llega en 1813 no ...nace en 1913, que es se ha sido el error... Ah. ...o sea que sí, sí que muere... ...pues ya digo, a una edad como bastante respetable... ...y como orgulloso de un poco de todo el bagaje que la había cumplido y atesorado a lo largo de entonces, su vida. Y ¿eh? dará una precisión solo. Él llega a Verovich en 1913. 1913 efectivamente, 13, sí, sí. O sea, fue que, un pequeño eh, error que pensaba que había nacido en el 13. No, él llega en 1913 y a partir de ahí es cuando va amasando toda su fortuna hasta que a mediados de los años 60 crea su montaña. O sea que, que fíjate, es, mm. permanece 56 años entonces en, mm. en o sea Verovich. Bueno. bueno, pues el problema está porque en 1972 eh, alguien decide con buen criterio y talento comercial. Dado que es el lugar más importante de Vero Beach, No más importante, sino el lugar más llamativo y raro Hacer algo Que rentabilice el lugar ¿Qué es lo que se rentabiliza de un lugar como la montaña Waldo? Una un restaurante, efectivamente <risa> Es lo que decían hacer Abren un restaurante Y eh, a partir de ese momento La dueña, se llamaba Loli Heuser Estaba totalmente convencida de que había hecho el negocio de su vida Y que claro que hay aquello Entre un lugar turista y un pero lugar entonces, lleno de gente Pero qué horror, me estás diciendo Carlos Que alguien llegó con un bulldozer y se cargó la montaña Efectivamente Yo mirá cogieron mirá. la montaña y la derrubaron entera, <risa> También es y entonces a partir de ese momento esto deja de ser una maravillosa historia de playa Y se convierte en poltergeist. O sea, de la, pero literal. De la montaña pasamos al llano. pero Sí, pero al llano, pero pues con poltergeist. Es decir, se convierte Totalmente, en un lugar... Y esto ocurre tres años después de su fallecimiento, sí. en el año 1972. Es aquí donde entra la zona cero de Llego. Aquí es o sea. donde entra la zona cero, porque hasta ahora no deja de ser bueno, una, una un elemento insólito. Es decir, alguien que, quise, que quería tener su montaña y que quería tener su nombre en esa montaña. Pero ¿qué ocurre? Que a los tres años, bueno, pues desaparece esta montaña, sencillamente porque eh, Ralph Sepston, su hijo, pues no... Eh, lleva bien un poco esas finanzas que por lo menos su padre hubiera deseado para que se hubiera mantenido su memoria y sencillamente pues, quiere especular pues con ese terreno fenomenal y además en un lugar estratégico de una montaña no da ningún tipo de dividendo pero sin embargo si aquello lo allanas y creas o se establece un restaurante como luego se establece, pues mucho mejor para los herederos y para la persona que compra ese terreno, y en este caso esa persona que compra el terreno es una mujer que es Lolly hauser la que primero empieza a tener estas manifestaciones paranormales es decir, algo raro empieza a notar cuando, ella por supuesto sabía la historia de Walton VI, sabía lo de la montaña, pero bueno, por supuesto ni se le podría ocurrir que aquel lugar iba a ser encantado desde ese momento desde el momento que la montaña había desaparecido, cuando tiene un restaurante ...y está abierto al público... ...empieza a notar ciertas anomalías... decir, ...vasos que se rompen... ...objetos que caen desde las paredes sin una causa aparente... ...cuadros que se desploman de sus argollas... ...en fin elementos muy típicos y muy característicos del poltergeist. Así que empieza a sospechar. Dice, bueno, vamos a ver si es que este hombre se está todavía removiendo en su ataúd y parece que su espíritu no descansa en paz porque hemos hecho que una barra basada con su montaña. Sí. Pero, claro, el problema es que un día llega ya lo que es una visión, y ya tiene una visión, cuando está cerrando local de repente ya tiene una visión, mm. y lo que ve en la visión es ni más ni menos que a Waldo, pero convertido en estatua de bronce. <risa> es un sueño. No. Ella dice que tuvo una visión, una vio a Waldo convertido en sí. estatua de bronce Y entonces llega a la conclusión ya definitiva de lo que eh, ha dicho Jesús Ella llega a la conclusión de que lo que pasa simplemente es que todos los fenómenos extraños Que estaban convirtiendo a Verovich en uno de los lugares de moda de sí. la costa Se deben ven puri simplemente a que Waldo está cabreado porque le han derribado su montaña de 15 metros sí, sí, sí, Con pero... lo cual, ¿cuál es la solución? Pues lo que hay que hacer en estos casos, construir de nuevo la montaña Pero claro, ¿quién hace de nuevo una montaña quince 15 metros? Y sobre todo, ¿quién cierra el restaurante? Solo la pudo hacer Weldon. Claro, con lo cual lo que decidieron es lo que la solución de Heusser fue construir la montaña, pero en miniatura. A escala. Exacto, una mini montañita con una estatuita en miniatura también, de bronce de eh, Waldo. ¿Ah? De esa manera, bueno... Loli muy Tiene eh? una estatua a tamaño natural, una estatua sí, sí, sí, sí. de Waldo decente, y de esa manera, con una mini montañita y una estatua de Waldo que lo rola la memoria, aparentemente los fenómenos comenzaron a desaparecer. Bueno, ¿y esto se...? ¿Cuándo concluyó este episodio? Parece que en los años 80, ¿no? Hay una fecha sí. concreta porque ha tenido varios dueños. Pero ocurre que, que, que Loli supongo que consultaría con expertos. Sí, exactamente. Ella, en un primer momento, cuando empiezan a ocurrir estas eh, bueno, manifestaciones paranormales, que, desde luego, no solo asusta a ella, sino a toda la clientela, lo que hace es que acude a las dos personas que se suele acudir en estos casos. Primero, un sacerdote, porque cree que la casa está endemoniada, y por lo tanto cree que es necesario hacer un Un... Y fíjate, bueno, en aquella época del de, de, de exorcista sí. Hay tantas películas, ¿verdad? Claro, es lo que te iba a decir Digo que Por pues entonces estaban muy de moda los casos de exorcismo Porque ya había varias casas encantadas Y las sigue habiendo en Estados Unidos Entonces se pensó que obedecía a las mismas anomalías Incluso se miró a ver si había algún antiguo cementerio indio En fin, las cosas que suelen ocurrir sí. en estos casos Siempre se busca un cementerio Siempre indio Siempre se busca un cementerio indio ¿no? Entonces, eh, el sacerdote, bueno, dice que no puede hacer nada no Que ningún tipo de, de ejercicio ahí, eh, religioso eh, le incumbe a él y llaman a un parapsicólogo. Sí, porque la, la cosa eh, se limitaba a eso, ¿no? Al vaso que se sí, rompe... Sí, exactamente. Al... Sobre todo eran eh, movimientos que se movían, eh, perdón, objetos que se movían, eh, vasos que se rompían, pero que se rompían incluso en la mano, con lo cual sí que había pequeños accidentes domésticos, ¿no? Sí. Donde había pequeñas cortaduras, pero no pasaba de ahí. Pero vamos, no salía Loli eh, rectando, ¿no? Ni, no, ni no, con no, la cabeza no. hacia la atrás. La única vez que <risas> se le ve es en esta aparición, en esta visión que tiene la el, la, la, la primera propietaria, Loli Heuser, sí. y dice que ve al fan. Fantasma, pero además de esta forma tan mariopinta, ¿no? Tan original como... Estatua de bronce. Por otra parte era característico en Waldo VI, en una estatua de bronce. Mm. Y entonces sí que se siguen produciendo porque es verdad que esto no se hace de forma inmediata, es decir, hacer una réplica de la montaña de, de Waldo, que por cierto, Waldo quería haber sido enterrada en la montaña. O sea, que ya había una voluntad que no fue cumplida por parte de sus descendientes. ¿Cuál? Eso es decir, yo digo que más, más que atosigar, más que hostigar a, bueno. a, a Loli sí. eh, eh, Ralf, eh, pues bueno, claro, eh, que, Ralph que, de se, le, citas, que eh. se le reconociera. Sí, bueno, Ralph, además Ralf Ralph hizo luego un gran negocio con su padre, porque el el el Waldo Restaurant actual, el Driftwood Resort, que es bueno que en realidad son varios complejos, una Brisway que es la antigua casa de la playa de, de la familia, que es donde abrieron, lo siguen, lo, lo, lo abrió y lo explotó, Raldo, Raldo Sexton, por lo menos que yo sepa, hasta 1979-80, luego ya no 1980, sé. 1980, bueno, pues eh, Ralph Sexton, que se tenga que llamar Ralph Septimun, pues, <risa> pues, pues eh, salió de Rositas eh, con su restaurante explotándolo y, y bueno, pues el papá claro. quedó calmado. Si y quería el reconocimiento. Exactamente, cuando se dan un par de circunstancias. Bueno, el parapsicólogo al final confirma lo que ya más o menos la gente sabía. Que en el fondo era el espíritu de Waldo, que no estaba tranquilo porque no se le había obedecido en dos cosas esenciales. Primero, que se conservara la montaña y después que él hubiera sido enterrado en el interior de esa montaña. O sea, ni una cosa ni otra. Así que todo el mundo entendía que desde el más allá pues el hombre estaba rabiando y quería un reconocimiento, un reconocimiento a su persona, que es un poco en definitiva lo que dice este parapsicólogo, pues, utilizando pues, las técnicas de la mediunidad y también de la escritura automática, diciendo que esa sería la voluntad de, de... Waldo. de Waldo. Bueno, pues muy bien. Entonces, lo que se decidió de una forma consensuada, es decir, bueno, pues le hacemos una pequeña réplica de volver otra vez a crear la montaña ponemos, era impensable de los 15 metros pero sí una pequeña réplica. Le ponemos la estatua encima y... Le pon y ponemos exactamente un cuadro que, por cierto, parece que en el restaurante se sigue viendo este cuadro de Waldo que se exhibido encima de la barra, ¿no? Como diciendo, cuidado, que aquí está omnipresente aquí, y que eh, ningún otro vaso, ningún otro objeto ha vuelto a manifestarse por lo menos desde aquel momento. Estamos hablando de mediados de los años 80 cuando parece que todo esta, este tipo de fenomenología paranormal desaparece cuando de forma definitiva cuando Waldo quedó aplacado No obstante, qué, qué decepción, ¿verdad? El mundo sobrenatural. Se supone que eso es algo maravilloso, que, que eh, ves lo, la inmensidad de, de, del cosmos. Eh, no y lo que quieren no es sé tu tuya, ¿verdad? Sí, sí, Así sí, es sí, sí, te, sí, sí, sí. Es, En estas series que hay ahora, entre es que fantasmas. No serio, y... no bueno, pero fíjate claro. que esto corresponde muy bien con tiene los una... casos de fantasmogénesis Pero tiene un apego a lo terreno, ¿verdad? Claro, cuando se dan sí, estos casos. Sí, es porque... el apego a lo terreno está muy bien. Claro, como Es porque ejemplo. alguien, sí. eh, fíjate, los dos casos típicos, un poco de las fantasmogénesis suele ser o tres, si quieres, o bien porque ...que ha ocurrido un asesinato, un suicidio... ...y por lo tanto pues ese espíritu todavía está inquieto... ...y está como apegado a la Tierra... Sí. O sea... Ese sería uno de los casos El otro es porque hay una promesa eh, Que él tenía que hacer Y que no ha podido cumplir, por ejemplo, en vida Y bueno, pues tiene que cumplirla en muerte sí. Y hay que se aparezca de forma esporádica Algunas personas para reclamar Que por lo menos los vivos sí cumplan esa promesa incumplida Y por otra parte, como suele ser en este caso Es como este reconocimiento Es decir, como si no hubiera sido considerado en vida Como si hubiera sido agraviado una vez muerto Y él se manifiesta No, no demasiado tiempo de ¿no? que siempre es en ocasiones Muy concretas y normalmente suele coincidir con los aniversarios, por ejemplo, de su nacimiento o de su muerte, sí, sí. para que quede constancia de que él ha hecho una determinada actividad, un determinado, mm. bueno, pues en este caso una montaña, y que se ha reconocido oficialmente por parte de sus conciudadanos. Ya, que estaríamos en este tercer tipo. Se supone, hombre, ahora ya no hay limbo, porque ya, ya, ya, ya que no hay, hay limbo. limbo, ya no hay limbo. se supone que estamos en el cielo, que estamos ahí con Dios, con los angelitos, que estamos pasándolo bien, que, que hay una vida estupenda, ¿no? ¿Y qué necesidad tiene el hombre de volver a reclamarlo de la montaña, el reconocimiento? <risa> Sencillamente porque todavía no ha despegado. Desde un punto de vista espiritista es eso, tiene una ¿no? fácil explicación. Todavía está apegado al plano terrenal, por distintas razones como estas que estamos Sí. Y justo cuando él ya cree que se ha terminado su ciclo, es cuando iría a ese túnel de la luz y ya nos despediríamos de Waldo. Pero hasta ese momento, sí, de sí, sí. que Waldo y cualquier otro espíritu en esas circunstancias es como si necesitara terminar lo que él había empezado en vida. En mm. cualquier caso, yo recomiendo que si alguien quiere explorarlo, está en el 3150 sí. Ocean Drive en Vero Beach, y que se coman un sándwich de cangrejo, que con lechuga, tomate y cebolla está actualmente a 8,95 dólares. O sea, nada. Bueno, unas pues mil pelas. Bien. Sobre el túnel de, de luz eh, que Waldo al fin encontró, pues hay que decir que el otro día se murió un madrileño, vio el túnel de, de luz y se tuvo que volver otra vez a la vida porque estaba en obras, ¿no? ¿Sí? <risa> Qué chiste.